Señales del fin del mundo. Señales en del fin del mundo que nos llevan a hablar esta noche. Javier no muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? De un tema sobre el que casi nadie está hablando, ¿eh? Jolines. El coronavirus. ¿Tú Madre sabes cómo mía. se desarrolló? No. Pues eh, consultalo en Twitter. Uh,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 20, contagiaban a la, a la población y que, tar que tardarían en descubrir que eran ellos Además, la causa los, los, los síntomas eran, eran pues, empezaban con un dolor de cabeza escalofríos, una fiebre comenzaba posteriormente una inflamación de los ganglios linfáticos la lengua eh, se tornaba blanquecina y ya aparecían esas manchas negras y moradas en los afectados que, les, eh, que anunciaban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 en este año, en 1720 y allí, allí llegó una, la, esta, esta peste eh, causando la muerte de 120.000 víctimas y fue causada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 con Javier Sebiano Javier, muchas gracias a vosotros